Bueno, escuchábamos entonces eh, a la voz claramente de Manuel López Obrador, quien eh, ha sido el ganador de las elecciones del de eh, pasado domingo en México. Sí, Se ha convertido, eh, por un lado, en el primer presidente de izquierda de México. Hay que ver, ahí uh, hay una, eh, una suerte de polémica alrededor del rol de Lázaro Cárdenas, pero seguramente en el eh, presidente más votado eh, de la historia de México y que se enfrenta a una serie de desafíos realmente muy, pero muy importantes de cara al futuro de México. Nosotros eh, tenemos el agrado, el placer y el honor eh, bajo cierto punto de vista de estar en comunicación eh, con alguien que va a integrar justamente el equipo de trabajo del de presidente López Obrador, estamos hablando eh, de la señora Irma Erendrina Sandoval, quien eh, según eh, dio a conocer justamente López Obrador en el pasado mes de diciembre será la próxima secretaria de función pública del gobierno y eh, tenemos el agrado de esa saludarla. Señora Sandoval, muy buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos. Al contrario, un honor estar con con ustedes, a sus órdenes. En principio, el rol eh, que eh, se le ha encomendado, o por lo menos se ha anunciado que se le encomendará, es un rol, creo, fundamental, eh, teniendo en cuenta la historia reciente de México. Por lo menos desde eh, la primera década de los años 2000, eh, la situación con respecto a la vinculación entre la función pública y el crimen organizado en México ha sido tema Principal del periodismo internacional. Eh, ¿Cuál es, a grandes rasgos, eh, el, eh, la idea que usted tiene, la idea que tiene con su equipo alrededor de la situación mexicana y cuáles cree que pueden ser los puntos fuerza para resolver esta imbricación que hay entre el Estado y el crimen organizado? Sí, efectivamente el combate a la corrupción es... Eh el combate a la impunidad, es el combate a la injusticia, a la pobreza y a esta situación de colusión de los peores intereses eh, del crimen organizado en este caso o los peores intereses del de, eh, rentismo y de, y de los abusos público-privados, eh, junto con evidentemente eh, los aparatos estatales. Entonces, eh, hacia allá vamos en en este en este compromiso de combatir la corrupción, es decir, hacia el combate de digamos una medusa de muchas cabezas que eh, bajo el concepto de corrupción engloba también eh, otras otras eh, lacerantes eh, eh, problemas como el problema de la impunidad, como el problema de la injusticia, como el problema de la pobreza, de la falta de acceso a, a los derechos fundamentales entonces eh, vamos al combate a la corrupción eh, con una visión diferente, la corrupción ya no tiene por qué seguir, eh, seguir siendo vista como un asunto de pesos y de centavos un asunto financiero, nada más eh, o un asunto, pues más mínimo, como un asunto burocrático, administrativo este, y, de, y de violación a normatividad. La corrupción en este momento tan trascendental que estamos viviendo en México tiene que ser visto como un asunto estructural, un asunto que vaya a la médula ósea del cambio de régimen político en el, que, en el que vamos a estar insertos en los próximos meses. Irma, buenas tardes, Lucio le saluda, ¿cómo está? Hola, bien, muchas gracias. ¿Cuál fue, pa, eh, ¿Cuál fue para usted el, el legado del gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de corrupción, teniendo en, en, caso, teniendo en cuenta eh, los casos de su gobierno? Y además usted hablaba de impunidad en materia de violación de los derechos humanos. Bueno, pues eh, creo que tu pregunta contesta, contesta sola. Eh, la, la, corrupción, la corrupción en país en, en, en, es la deuda histórica, y la impunidad y la injusticia es la deuda histórica para la, la ciudadanía. Y es la deuda histórica sobre todo de eh, las falsas llamadas previas que tuvimos eh, a, la, a la alternancia, eh, lo que se confundió como la transición política en el 2000, con la llegada de un de un mandatario supuestamente de otro bueno de otro partido político y, y supuestamente con un proyecto diferente al al priismo y que terminó lamentablemente pues decepcionando a, a, a la mayor parte de los mexicanos a, al pueblo de México eh, esa es la deuda histórica de la de la fallida transición democrática en que no se combatió a fondo eh, la corrupción entendida en esta forma que te planteaba al principio eh, la corrupción como como la madre de todos los males en nuestro país. Entonces, eh, pues ese es el legado que vamos a, a tratar de corregir, que bueno, vamos a lograr, estamos comprometidos a, a corregir, y Andrés Manuel López Obrador pues nos ha elevado eh, el estándar, porque ahora eh, dice, ya no vamos a hablar del combate a la corrupción, vamos a hablar de la eliminación de tajo de la vida pública de la corrupción. Irma, sobre este tema... Una pregunta quizá demasiado personal. La campaña de este año fue la más violenta de la historia mexicana, más de 100 políticos asesinados en los últimos meses, y usted tendrá una función que será trascendental para combatir justamente al a los grupos narcotraficantes. ¿No tiene miedo ante este desafío que tendrá bajo la administración de Manuel López Obrador? No, en este, en este momento lo que tenemos es mucha esperanza, mucha fuerza, mucha gratitud al pueblo y mucha confianza en que estamos todos, absolutamente todos, diría yo, en un ánimo de reconciliación, eh, de unidad, de, de paz. Eh, fue muy positivo que eh, los candidatos eh, que compitieron directamente con Andrés Manuel Obrador eh, hubiesen aceptado de forma tan, tan eh, inmediata... Eh, su derrota y eh, la llegada de este, nuevo, de este nuevo gobierno, de este cambio de régimen, y fue muy sintomático esa aceptación de ellos de eh, que no podían eh, poner oídos sordos a lo que la sociedad en su conjunto está exigiendo, que es unidad, es paz, es, es tranquilidad. Y yo estoy, eh, pues, eh, muy influida, muy... Eh, en, inspirada con la directriz de liderazgo de Andrés Manuel Observador, como estamos todos en este país, de que estamos a punto de reconciliarnos y de lograr la paz, con justicia y dignidad que necesitamos. Irma, eh, en, esto, en estos días, eh, uno de los primeros temas que se ha puesto en la agenda justamente del nuevo presidente tiene que ver con la negociación del Tratado de Libre Comercio con eh, América del Norte, ¿no? este, que es seguramente uno de los temas principales que eh, está en la agenda justamente presidencial. Ahora, ese, ese TLC hoy por hoy también está eh, fuertemente vinculado al rol que tienen los funcionarios eh, con respecto al narcotráfico, las relaciones con los Estados Unidos. Estados Unidos es justamente el principal este, destino ¿no? de la mayoría de las mercancías ilegales eh, que está generando este, México y que pasan a través de México. Eh, ¿Va a tener algún tipo de capítulo o va a tener algún tipo eh, de negociación el rol del narcotráfico con respecto a la relación con los Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio? Eh, bueno, eso, eh, eso se eh, verá en las negociaciones, esto como saben es un capítulo inconcluso, eh, ahora la relación entre eh, el actual todavía, el actual presidente y su gobierno y eh, el equipo de, de, del, del gobierno de Estados Unidos, pues entró en un impas eh, y hay, hay mucha resistencia, de, sobre todo de, de la parte de norteamericana, de estadounidense, eh, de... Eh, no solucionar este, el, el tema del sector Libre Comercio eh, y evidentemente tocará sobre todo al, al nuevo Gabinete Económico del presidente López Obrador solucionar de fondo este, este asunto eh, creo que ayer en la entrevista que tuvo eh, Andrés Manuel López Obrador sí. con el actual todavía presidente Peña Nieto eh, se, se acordó de forma eh, mutua y de forma eh, amistosa que eh, a partir de que nombre el presidente electo Andrés Manuel López Obrador su equipo económico en donde por cierto este, con mucha honra participaré también su gabinete eh, eh, hacendario económico y de, y de combate a la corrupción vamos a participar eh, junto con eh, todavía los últimos días del, del presidente Peña Nieto para eh, tratar de empezar a poner una agenda más alcanzable y, y, y pronta de solucionar los problemas Irma, se habló mucho de las elecciones que ganó Manuel López Obrador y lo que será su gobierno. Algunos lo caracterizan como un populismo más cercano a la revolución bolivariana de Venezuela, otros como un proceso de izquierda que podrá ser una dictadura mexicana. ¿Usted cómo caracterizaría el gobierno de López Obrador? No, bueno, pues ni una cosa ni la otra. Es, es, es un gobierno... Eh... Eh, que refleja al pueblo mexicano es decir, el pueblo mm. mexicano tiene un espíritu de eh, resistencia, inteligencia y eh, eh, sobre todo mucha templanza Y así es este gobierno, su, su, será un gobierno responsable, un gobierno con dignidad, un gobierno que nos sitúe otra vez en ese rol de liderazgo, no solamente latinoamericano, sino mundial. Eh, hoy tuvo Andrés Manuel López Obrador ya una, un encuentro de primer nivel con, eh, digamos, eh, pues el, eh, el sindicato, el, el, el consejo coordinador empresarial eh, más importante del país, el, el CCE Y entre ambos eh, dirigentes, el dirigente empresarial junto con nuestro próximo gobierno, nuestro próximo presidente de la República, acordaron eh, pues, destinar desde la iniciativa privada una eh, inversión productiva eh, de, que alcanzará pues, más del 30% del PIB por parte de la inversión que de moto propio eh, los eh, inversionistas privados pondrán para el desarrollo mexicano. Entonces es algo que pues, no se había logrado en los últimos años, ¿no? este, y evidentemente eso habla de la confianza que, que se le tiene a este nuevo gobierno. Sí. Por último, Irma, y ya la dejamos porque nos imaginamos que debe estar eh, realmente muy ocupada. Eh, una de las cosas que eh, llama la atención eh, es la cantidad de mujeres que han sido nombradas y el espacio que eh, Manuel López Obrador eh, ha dado justamente a las mujeres en lugares clave que inclusive no están ligados al clásico ministerio eh, que se les da a las mujeres, eh, qué sé yo, eh, asuntos sociales o cosas por el estilo. Por el contrario, Hay, hay funciones como la suya que va a estar en manos de las mujeres. ¿Un comentario alrededor de esto? Sí, pues me siento muy honrada de ser partícipe de, esta, de esta, este eh, momento histórico como, como mujer, como ustedes bien dicen. Creo que Andrés Manuel Obrador eh, muestra su, su talante moderno, su talante progresista, su talante, su, su perfil, eh, de, de respeto a, a las grandes mayorías al ser el político que, que más ha eh, empoderado a, a mujeres no solamente en este nuevo gobierno que emprenderá sino ya desde su gobierno como eh, jefe de gobierno de la Ciudad de México él eh, tuvo la misma actitud de, de tener en su gabinete la mitad mujeres, mitad hombres siempre en, sus, en su partido político actual está presidido por una mujer su coordinadora de campaña fue una mujer eh, la mitad de las senadoras, de las diputadas entonces soy muy, estoy muy honrada y porque además no solamente es un asunto de poner mujeres sino y, y, y pues también decirlo que en falsa modestia somos mujeres preparadas, hemos estado forjadas, ah. eh, formadas y con, mostrando toda nuestra nuestra convicción y defensa de, de, de este proyecto Irma, muchísimas gracias por atendernos. La verdad, este, para nosotros muy importante tener su voz y esperamos poder contar nuevamente más adelante con la de ustedes y otros eh, y otras integrantes de este proyecto, al cual realmente le deseamos el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias, eh, colegas. Y eh, una disculpa porque sí he sido muy este, eh, pues apurada en esta entrevista, pero fue a sus órdenes. Yo, yo espero volver a sus micrófonos muy pronto. Muchísimas gracias, Irma. Hasta luego. Have fun.